Isaías capítulo 37 Aconteció pues que cuando el rey e z e q u í a s oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a e l i a k u í mayordomo, a z e b n a escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amos. Los cuales le dijeron: Así ha dicho e z e q u í a s Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues. Oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de e z e q u i a s a Isaías, y les dijo Isaías, Diréis así a vuestro señor, Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, Y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el rapsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Lakis. Mas oyendo decir de Tir-Aca, rey de Etiopía: He aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo, envió embajadores a e z e q u í a s diciendo: Así diréis a e z e q u í a s rey de Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, a r á n r e c e b y a los hijos de Edén, que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de a m a d el rey de a r f a d y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de e n a y de i b a Y tomó e z e q u í a s las cartas de mano de los embajadores, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces e z e q u í a s oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Y entregaron los dioses de Helios al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora, pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de a m ó s envió a decir a e z e q u í a s Así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre s e n a q u e r i b rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de j e r u s a l é n a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo c a b é y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo. Y el año segundo, Lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Y lo que h u b i e s e quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojarás a e s t a en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces s e n a q u e r i b rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroc, su dios, sus hijos a d r a m e l e c y Sarezer le mataron a espada. Y h u y e reinó o n a la t i r r Ararat. r a de e Y reinó en su lugar Haasar-Adón, su hijo.